¿De qué hablamos cuando hablamos de aborto legal? La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito plantea el reconocimiento de la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir sobre su vida y sus cuerpos. Cuando las mujeres paramos, el, el mundo, mundo se detiene. detiene. Nosotras estamos andando, ¿eh? estamos andando en esta transmisión especial, en este programa especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Córdoba. Ahora hemos andado picoteando por todo el mapa、eh, del país tan lindo que tenemos, tan lleno de mujeres hermosas que tenemos. Así que nos vamos ahora a la provincia de Córdoba de nuevo. Todas lindas, todas juntas. Así nos escribían desde Radio Comunitaria El Verote. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. Si se paran las mujeres, paran el mundo. Las mujeres de Calamuchita nos organizamos, paramos y nos encontramos. En Villa General Belgrano, Villa del Dique. Santa Rosa de Calamuchita y Amboy habrá exposición de artes visuales y plásticas, actividades artísticas, radio en vivo, charlas y talleres, estampas, proyecciones y música en vivo. Desde Radio Comunitaria El Brote consultamos a las organizadoras, integrantes de la red de mujeres de Calamuchita. Paro porque creo que el feminismo es el presente y es el futuro. Paro porque quiero poder decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Porque creo que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. Porque quiero que se implemente la ley de educación sexual en todos los colegios y escuelas. Porque quiero que se reconozca el trabajo no remunerado. Porque digo basta al acoso callejero y a los femicidios. Y porque aunque no me esté sucediendo a mí, le puede estar sucediendo a otra. Considero que nuestra forma y nuestro, nuestro poder como mujeres arrasa con todo y va mucho más allá, como mucho más trascendental. Por lo que creo necesario valorar y, y realzar y afianzar los lugares, las posiciones, las funciones y los roles y los derechos que se han obtenido a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Este 8M también paramos porque queremos decir basta de femicidios y acoso callejero, no a la desigualdad laboral. Reconocimiento y reparto de tareas domésticas y de cuidado. Sí al aborto legal, seguro y gratuito. Yo paro porque vivas y libres nos quiero. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales, sexopolíticas, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas, instaurado por los varones, quienes, como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Los estudios feministas sobre el patriarcado y la constatación de que se trata de una construcción histórica y social señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo e igualitario. Cuando las mujeres paramos, el mundo se detiene. La murga feminista Modestia Aparte hace historia en Rosario, siendo la primera murga d e e x c l u s i v a m e n t e mujeres y feministas de la ciudad. Su directora Andrea Andrés nos contó en FM por Yahoo de qué se trata la propuesta. Es una murga estilo uruguaya que tiene una particularidad diferente: que somos todas mujeres. Es una formación, la murga, uruguaya, la murga estilo uruguayo、eh, siempre fue, estuvo conformada por varones.、Eh, después, bueno, y se fue incorporando mujeres y se hicieron muchas, hay muchas murgas mixtas. Pero no hay、uh -huh. tantas murgas de mujeres solas.、Uh -huh. claro. Por una cuestión, digamos, además de. Machista y patriarcal, de que bueno, de que de las mujeres, en, todas mujeres en una murga, eso no va a funcionar. Así dicen los, los, este, los más este, ortodoxos. Pero、sí. bueno, a, a vidas cuentas, me parece que sí funciona. El, yo hace dos semanas estuve en Uruguay, en el encuentro de mujeres murguistas,、uh -huh. eh, donde fue una, realmente muy interesante estar ahí,、eh, hacer los talleres y, y, y la asamblea donde, se, donde estuvimos mujeres de Chile. De Uruguay, de Argentina, digamos, todas reunidas ahí en una gran asamblea. Digamos, este lugar, esto que nosotras tomamos de esta formación androcéntrica, que comúnmente las tenían los varones, bueno, nosotras este, lo, lo tomamos y lo transformamos para poder decir lo que nos pasa y poder contar lo que nos pasa. Por suerte, la Murga Modestia Aparte es una agrupación que, si bien hace muy poquitos años que estamos, nació en el 2012. c o m o murga feminista、eh, o nos, nos ponemos en ese posicionamiento político a partir del 2016,、eh, mediados del 2016, cuando nosotras nos llaman para abrir el Encuentro Nacional de Mujeres? Y que la murga, como vos bien decís, ese canto popular, ese, esa, esa formación artística de, de denuncia permanente, la podamos tomar nosotras para poder decir lo que nos pasa a todas. s もう一度、もう一う一度、もう一度、 Portala con el amor romántico. Hoy p a r á paramos todas. Paro Internacional de Mujeres, programa especial de Farco. Y estamos diciendo, lo venimos diciendo, lo vienen diciendo las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, que la justo está golpeando muy fuerte sobre las mujeres. Esto también se deja de manifiesto ante el despido que sufrió una trabajadora del de tren Sarmiento, una trabajadora que además es muy joven, que tiene cuatro hijos y que además está viviendo una situación de violencia. Así es, vamos a escuchar entonces a Paloma Urruchua de la Comisión de Mujeres del Tren Sarmiento que comentaba este caso. Gisela, desde el 7 de febrero, está despedida, recibe el telegrama de parte de Trenes Argentinos、eh, por faltas por acumulación. Ellos la acusan, la acumuladora, de faltas sin justificar、eh, cuando la compañera y Trenes Argentinos lo sabían, estaba en una situación de violencia de género y ellos, en vez de darle. Primero, contención, apoyo, hacer un seguimiento del caso y respetar la ley 26.485 que tenemos para la, la erradicación de la violencia contra las mujeres.、Eh, lo que hacen es r e v i c t i m z a r l a y echarla del, del trabajo en esta situación ¿no? de, de ajuste del país, que, que siempre las primeras que lo terminamos pagando somos las mujeres, ¿no? Primero, es nuestro primer despido en, en donde la, primero que la compañera digo, es un despido ilegal porque hay una ley que nos ampara a las mujeres. Aunque primero que no hay presupuesto para esa ley, también es una exigencia、sí. nuestra, ¿no? como todas las feministas del país,、sí. en cara a un 8 de marzo que es un par internacional.、Eh, exigimos que haya presupuesto、eh, para esa ley,、eh, que, si、no, que, que son palabras bonitas, pero digo, en lo concreto,、eh, el Estado no se hace cargo, el gobierno no se hace cargo. Eh, cuando tenemos una pieza muerta cada 20 horas.、Eh, y esta situación no queda lejos de eso, ¿no?、Eh, Gisela tiene 24 años, tiene cuatro hijos,、eh, vive en el barrio Cascallares, en Moreno, está en una situación totalmente vulnerable, es una compañera que de los 16 años es víctima de violencia de género.、Eh, no queda por fuera el marco digo, de, toda, de todo este ajuste que está,、eh, que está en, en que está el país. Este 8 de marzo, las trabajadoras de la comunicación paramos. Porque las voces legitimadas como expertas son mayoritariamente masculinas. Solo el 15% de las periodistas firman sus notas en los diarios y en la sección que menos aparecemos es en economía y política. En las radios, el 69% de las voces son masculinas. Ay, el i e d o q e p e s i g u e nos quiere p a a r Y hacíamos mención más temprano a cómo se llegó a este proceso de organización, cómo se dieron los debates, cómo se dieron en, en los barrios, en las barriadas populares, en la villa y la villa 21-24 también tiene algo para contar alrededor de, de, también de cómo se llega a estar organizadas este 8 de marzo. Sí, así es, en la villa 21-24 y también en Zabaleta se estuvieron reuniendo las mujeres para organizar esta movilización. Entonces, vamos a escuchar a Jordana Secondi, la vicedirectora de la escuela número 6 de la villa. 21-24. La idea de que el paro del 8 no sea un Un paro meramente discursivo o para la foto, sino que sea la excusa para fortalecer la, la construcción territorial, el encuentro de las mujeres, que sea la excusa para poder、eh, profundizar posicionamientos políticos, ideológicos en torno a las diferentes problemáticas que atravesamos las mujeres. que Habitamos el barrio por ser trabajadoras en el barrio, por ser vecinas del barrio, por las diferentes、eh, roles que nos toca cumplir en un barrio con tanta vulneración de derechos como es la Villa 2124 y z a b a l e t a Este año en particular, lo que se dio es pensarnos como educadoras en, en vistas al paro del 8, pero Digamos, retomando、eh, líneas de pensamiento, debates, intercambios que ya se venían dando por, por otras cuestiones. Si hablamos específicamente de la, de la cuestión educativa, tenemos por un lado eh, los, eh, la, las cuestiones que nos atraviesan directamente como trabajadoras. Bueno, esto que planteaba antes, que en general en un gremio donde la mayoría de las trabajadoras somos mujeres, Eh, los cargos de conducción o los cargos de supervisión suelen estar ocupados por varones y no por mujeres. Lo mismo sucede en las representaciones gremiales、eh, y también, según las modalidades, se dan situaciones de precarización laboral, de. Condiciones no favorables para el ascenso o para la obtención de cargos、eh, en relación cuando la cuestión de ser mujer se empieza a atravesar con las tareas hogareñas, los cuidados de los familiares, digamos, niños o ancianos, digamos, todas tareas que también recaen,、eh, por más que nosotras seamos mujeres en general、uh -huh. de clase media, digamos, ¿no? En, acá, La, los mandatos sociales para las mujeres corren un poco la cuestión de clase, y, y todas esas áreas hacen que las mujeres trabajadoras de la educación tengamos. Menos tiempo disponible para capacitarnos, para dedicarles a, a nuestro trabajo y a nuestra profesión, lo que se necesita para, por ejemplo, ascender. c o r t a l a con el amor romántico. Hoy pará. paramos todas. Paro Internacional de Mujeres Cis, Lesbianas, Travestis y Trans. Programa Especial de Farco. Volvemos a Córdoba ahora, justamente porque ayer miércoles muchas de las mujeres de, del barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba、eh, se organizaron para poder hacer visible todo lo que necesitan, todo lo que no se cumple, todo lo que les falta y todo lo que tienen ganas de hacer. Escuchamos de la voz de nuestra compañera Daniela Marelli de Radio Sur de Córdoba. Saludos, compañeras, y a toda la audiencia que se suma a este programa especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde la ciudad de Córdoba, a través de Radio Sur, les queremos contar que aquí las manifestaciones de mujeres comenzaron horas y días antes del 8 de marzo. Con un p a ñ u e l a z o por la despenalización del aborto, con una presentación de las concejalas de la ciudad demandando la paridad de género en las listas y en los cargos políticos. Y ayer miércoles, con una caminata de mujeres por las calles de los barrios de la zona sur de la ciudad. Es que a veces se hace difícil. Salir de los barrios populares y llegar al centro, por la distancia, por el precio del boleto, por las presiones familiares. Así nos lo cuentan las integrantes del colectivo de mujeres de la zona sur. Nosotros, bueno, pensando en esta actividad tan importante que es、eh, el acto central que se hace el 8 en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, que se hace en el centro, Nosotros nos vemos como imposibilitadas muchas de las mujeres de la zona a poder acceder a ir a estos eventos por la distancia y por diferentes motivos. ¿no? Eh, entonces decidimos ver cómo podíamos ser también, más allá de verlo en la tele a la noche, ver cómo podemos ser protagonistas y poder también instalar、eh, en la comunidad estas cuestiones de violencia que sufrimos las mujeres、eh, y que sufrimos todas, ¿no? y nos atraviesa todas. Por eso este grupo de, de mujeres. Es tan heterogéneo.、Eh, acá no importa la, la bandera política, ni la religiosa, ni demás, sino que lo que nos está atravesando en este momento es la violencia. Y en el marco de eso, nos juntamos para pensar esta actividad que estamos haciendo con mucho esfuerzo,、eh, que sale de las mismas mujeres de la zona, con la propuesta、eh, de hacer esta caminata por la zona sur. Nosotros caminamos por trabajo. Porque acá reivindicamos a la mujer trabajadora, que son todas las mujeres. Todas las mujeres tienen un trabajo, ya sea registrado, ya sé que no, ya sé que es el cuidado de la casa, de los niños. Entonces, reivindicar a esa t s mujer e s que día a día se levanta, que trabaja. Y el trabajo es una de las primeras cosas que preocupa. Más cuando estamos viviendo por ahí en momentos de crisis y en ámbitos que no acompañan hoy. Entonces es lo que más preocupa, solo basta con, con llegarse a ver la plaza de la villa y encontrar un montón de mujeres que están vendiendo ropa, vendiendo lo que tienen, lo que no tienen, para poder, digamos, bancar su familia. Un día antes, por las calles del barrio, pero las consignas y las demandas fueron las mismas: hacer públicas y visibilizar todas aquellas problemáticas que nos atraviesan como mujeres. Desde Radio Sur, un abrazo y nos encontramos en las luchas y marchando. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Remolino, moja, lumo, mujer, luz, j e r á g u i la. コスタリカの人たちは、コスタリカの人たちは、リカのスタリリカススタリカのスタリカの人たちは、ココスタリカの人スタリカの人たちは、コスタリカの人たちは、スタリカの人リカの人リカの人たちは、 Exigimos aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hoy para, paramos todas. Paro Internacional de Mujeres Cis, Lesbianas, Trans y Travestis. Programa especial de Farco. Tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, o、Valentina. Aliada, y, y nos empezamos a ir. Estuvimos haciendo este programa especial、eh, desde la ciudad de La Plata, las radios que conformamos Farco aquí en la ciudad: que somos Radio Estación Sur, Radio Futura, FM Resistencia, Radio Integración Boliviana y también FM Raíces. Junto con las compañeras, compañeras de toda la red informativa nacional, gracias a todas que estuvieron trabajando, que estuvieron colaborando, que estuvieron produciendo desde diferentes formas y desde diferentes lugares, y también a los compañeros que tiraron buena onda, que facilitaron algunas cosas para que pudiéramos estar、eh, acompañando y realizando esta transmisión especial en este día de hoy, a todos ellos también muy agradecidas, y ahora sí, nosotras nos disponemos a parar. Sí, tal cual.、Eh, Nosotras vamos cerrando entonces esta transmisión especial del de 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el segundo paro internacional también. Nos hemos encontrado acá entonces con un montón de voces de mujeres, de compañeras periodistas, de mujeres que están organizando esta movilización. Así que bueno, en algunas horas nos vamos a encontrar nuevamente, pero en la calle. Seguiremos en la calle. Feliz día de lucha para todas nuestras compañeras. Feliz día de la mujer trabajadora. Disfrutemos. Vivamos este segundo paro internacional de mujeres. Seamos libres, seamos felices y nos vamos.